a Estados Unidos porque se realizó un acto como en todo el país, eh, aquí también en el cordón industrial, donde estuvo Enzo, nuestro movilero estelar, y nos va a comentar ahora qué estuvo sucediendo. Hablaron muchas personas, hemos visto diferentes videos y fotos que estuvieron transitando por las redes y allí estuvo Enzo para comentarnos cómo se dio el acto. ¿Cómo va Enzo? ¿Qué tal? ¿Buen día? Bien, ¿Bien? muy bien. Bueno, pues me parece a mí, un buen acto, un buen corto, no pasó nadie, eh, importante en esta propuesta que había hecho la CGT. Ajá. Bueno, a, hablaron varios oradores, estuvieron los los concejales también, sí y habló arrancó el acto hablando Jorge Lina Sina como concejal de Capitán Bermúdez, que hizo, por esa cosa de la vida, una locución corta pero muy contundente, había, era un acto bastante combativo habló también el secretario adjunto de la c usted y el secretario general del soepu este, y después cerró el acto nonni bueno el centro de toda la de todo lo que se dijo aquí está vinculado por una crítica hacia el gobierno nacional y el plan económico dando la idea de que si no se cambia el plan económico no se van a poder resolver los problemas que tienen las empresas y, y todo lo que está pasando porque estuve hablando sí. también con algunos dirigentes de papelero y están entrando en el debate de la recomposición salarial, que el año pasado la pudieron hacer bien porque tenían la cláusula de gatillo y pudieron resolverlo bastante bien, pero ahora está dura la, la discusión, entre otras cosas. Así que también tienen algunas dificultades porque generalmente antes... De, se consumía el 70% en el mercado interno y el 30% exportaba, cosa que ahora eso ha cambiado fundamentalmente. Entonces hay mucha preocupación entre los trabajadores. Y las las empresas aprovechan la situación para recortar fundamentalmente los salarios y los aumentos salariales. Así que bueno, se levantó el corte ya y fue muy bueno el acto, no estuvo en un discurso de cierre muy muy contundente y muchas críticas. Así que eso más o menos fue todo lo del acto, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ¿cómo sigue la jornada, Enzo? Porque se está comentando en algunos lugares que ya se levantó el paro porque hubo como una especie de conciliación obligatoria. ¿Puede ser? No, no. Como conciliación... que dijeron, eh, bueno, ya terminamos el paro por el día de hoy y vuelven a trabajar. Sí. No, no, no, porque la conciliación obligatoria les llegó a todos los, los gremios que, que iban a parar, pero una... Cosa demasiado burocrática que nadie nadie la va a quitar. acá estaban diciendo lo del sue porque parece que les llegó recién a ellos sí claro así que no no hay tiempo para organizar nada esta fue una jugada media tonta de parte del gobierno pensando que con eso se puede resolver el problema de que no se haga el paro el paro se hace con una con las necesidades que tienen los trabajadores los sectores populares eh, así que eso lo del pueblo lo de la configuración fue una tontería, me pareció bien. Uh -huh, bien. Bueno, Enzo, eh, vimos ahí, para que vos no puedas hacer un, un repaso y ya te, te dejamos eh, tranquilos, vimos que estuvo hablando Ángel Pillado eh, o alguien de jubilados. será Ángel? Sí. Bien. De, de parte de los jubilados, los ángel pillados, estaba previsto que le dieran un lugar a los jubilados. Y bueno, Ángel planteó toda la problemática que tenemos los jubilados acá en Capitán Bermúdez, uh -huh. actualmente. Así que, bueno, y agradeció también el, eh, el apoyo que tiene el, el los jubilados de con la CGT de acá del Cordón, de los gremios. Así que, no, fue, fue bueno el acto desde el punto de vista, ¿no? Bien, bien. Bueno, Enzo, mañana nos encontramos nuevamente para seguir hablando de lo que es este paro general, que seguramente va a dar mucho que hablar. Seguramente, hay que estar atento a toda la, la prensa, la... Es rara y escrita para ver cómo se ha desarrollado en otros lados. ¿no? Uh -huh, así es. Gracias.